Pues mira Alf, me parece una idea perfecta tío, porque sí mira matamos a los pájaros de un tiro, a ver si los invitamos, a ver si les gusta, pero el otro día parece una muy buena carrera y a ver si hoy entre entre todos pues eso, pues no fusionarlos, pero bueno mira ellos la putada de esos horarios creo, pero bueno intentar juntarnos las veces posibles para hacer esto como una Bueno, una competición entre ligas, oye, pues el fin de semana que estamos parados, pues nosotros en vez de jugar nos jugamos el sábado, los que podamos, y el viernes también, y así tenemos un el fin de semana que no tengamos competición, pues súper ocupado, y de eso mola, que haya carrera todos los fines de semana y carrera contra otras ligas el sábado, a mí yo personalmente me, me presto, yo los sábados siempre estoy en casa, yo por mi trabajo, o sea, ahora no trabajo, pero cuando trabajo tampoco, o sea, los viernes por la noche y sábados y domingos siempre tengo, siempre tengo libre, y yo no salgo nunca, O sea que... Nada. A ver qué pasa. A ver si se animan, hombre.